Oye, carnal, la neta que aquí en el rancho no la vamos a hacer. La verdad que no, güey. Ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos Así adelante, es. que ya han batallado mucho. Y acuérdate de mí que vamos a ser unos grandes ah, negociantes. Sí Pero por mientras, no andes vendiendo las borregas más baratas, ah, bueno, loco. Pues. <risa> Bien creído y arrogante No soportan verme puro pa' adelante. Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Bien me sé portar mal Desde el me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Hoy me siento fuerte y sumamente rico cuando estoy junto a mis hijos. Mira igual si no le gustan mis tatuajes, no me importa andar quedando bien con nadie. Me ha arriesgado y me ha tocado ganar y en las cuentas nada me ha salido mal. Es que así somos los buenos negociantes. Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Y ahí le va mejor. Hasta mero arriba oiga Y esto es del récord Que está sonando fuertísimo en las redes sociales, varios millones ya de visitas en YouTube. Son los plebes del rancho de Ariel Camacho y el corrido se llama Del Negociante. Lo estrena la famosa Que Buena. Mi fortuna son mis hijos y mis padres. Un abrazo para todos mis carnales. Fiel De pintura y en las calles también me las vi muy duras. Nunca me voy a olvidar de la pobreza que dejé allá en Zacatecas. A mi colección un juguete dorado. En las cachas se quedó el karma grabado. Así como también me grabé en la piel cosas importantes en mi cuello. De luz.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 que el del billar yo soy ángel del billar yo soy ángel del billar yo soy ángel del billar yo soy ángel del billo